Salió el fallo de, del Tribunal Superior de Justicia planteando que no se aplique la suspensión basado en, en un informe que hace el fiscal donde donde plantea que varias de las actuaciones del Consejo Liberante están mal hechas. Ajá. Así que bueno, acá estamos en, en el bloque ahora trabajando.